cuando es la hora 24 minutos como habitualmente los días miércoles de 20 a 21 esto es en la 889 Radio Gran Rosario Argentina Santa Fe Boxeo Planeta La realización de este programa tiene que ver con Damián Casino, que llegará demorado con algunos minutos, un compromiso lo, lo pone eh, un poquito más tarde delante del micrófono. Y quien te habla, Luis y para desandar todo lo que está vinculado a la actividad boxística a nivel local, nacional e internacional. Por supuesto que tenemos para desgranar muchísima información. Y todos los días, <coughs> perdón, hoy estoy un poquito engripado, Surgen eh, noticias de las más variadas, vinculadas a la actividad, y en muchos casos nos gratifica, y por supuesto lo vamos a ir informando paulatinamente con eh, Damián Casino, que termina de llegar. Y por supuesto, como hacemos siempre, los titulares son los siguientes. Ganó Manny Paqueado sin lucir. En Sportivo América, los festivales siguen siendo cada vez mejor. El día 26 de mayo, hora 2030, en el Cine El Cairo, de aquí de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, se va a presentar un documental realmente valioso y ya estamos. ...invitando a todo el pueblo del boxeo... ...para que esté allí presente. Por supuesto, lo que viene en la actividad boxística... ...las curiosidades, las consignas... ...todo eso a lo largo de este boxeo planeta... ...creación de Damián Casino y quien te habla Luis Parpacelli, ...y la invitación habitual para que te metas en www.boxeoplaneta.blogspot.com para hacer el relevamiento más rico, más nutrido de información boxística. ¿Quién lo arma? El maestro, Damián Casino. ¿Las traducciones? Su esposa, Guadalupe. Todo lo que tiene que ver con inglés, su esposa lo realiza de manera impecable. ¿Por qué nosotros estamos en el aire? Porque hay un profesional... Del otro lado del vidrio, lo que se dice la pecera habitualmente, que es simple y de manera contundente, Aníbal. Con la gratitud enorme para todos quienes nos dan la mano en la parte comercial, ya saludo a mi amigo Damián Casino, que también es el amigo del boxeo. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va, Luis? Bueno, un poco demorado hoy, pero orgulloso de poder seguir con este emprendimiento... ...que es Boxeo Planeta, eh, aquí en la radio 88.9 Gran Rosario. Y bueno, desandando este programa número 35, eh, con mucha información, como siempre tenemos mucho material... ...para este programa, y, y lo más trascendente eh, seguramente va a ser eh, los dos púgiles de nuestra ciudad... ...que van a estar combatiendo justamente este día viernes... Eh, ...estamos hablando de Noé González y Sebastián Ayron Luján... Eh, ...ambos van a estar defendiendo sus cetros eh, Consejo Mundial de Boxeo... Eh, ...uno en categoría welter y otro en categoría super mediano... Eh, ...Noé González eh, estará combatiendo en su tierra... ...en la República Oriental del Uruguay... ...y Sebastián Luján estará en, en Córdoba, justamente en Río Cuarto... Eh, en la tierra eh, del de chino Miranda, quien va a ser su adversario en esta oportunidad. Eh, vamos a tratar, eh, Luis, de, de, tener, de contar hoy en nuestro programa número 35 con la palabra de uno de los protagonistas, eh, justamente del oriental, de Noé, el carbonero González. Eh, abrí, puse www.boxeoplaneta.blogspot.com invita, por supuesto, a escuchar el programa del día de hoy y uno se hace la idea de que, claro, del otro lado están, están los amantes del boxeo, pugilistas, managers, árbitros, preparadores físicos, médicos, periodistas de del Chaco, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, de México, de España, de Uruguay. Y uno no puede menos que ponerse contento porque, por ejemplo, ven visitantes, dicen el día de hoy, 49%. En total, 11.843 visitas ha recibido la creación, la realización de este blog de Damián Casino que se llama boxeoplaneta.blogspot.com Y como las cosas que se hacen bien tienen que estar acompañadas de la mejor manera, elegimos la 88.9, Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, para duplicar la información y hacer este programa que lo hacemos con tanto gusto. Y bueno, te invito a que te metas también, ¿eh? porque hay una... Hay el contador internacional, Damián. Haití, es Turquía, bueno, ¿no? Trinidad y Tobago, Israel, Corea del Sur, China, Vietnam, Albania, Moldavia, Serbia, Cuba, Hong Kong, Chipre, Nueva Caledonia. Ah. Y ya está, ya está en el... Pero metete. Noel Carbonero González defiende en su tierra el cetro, como te lo adelantaba Damián Casino, Y uno sigue subiendo y tenés, escuchá, Boxeo Planeta, eh, se accidentó el Chino Maidana. Por suerte, por suerte no, no, no tiene muchos inconvenientes, pero bueno, yo hoy estuve viendo que está el programa completito, completito. ¡Qué velada, eh! ¡Qué velada la del viernes 13 en el Palacio Peñarol! Vamos a estar dando, ¿Eh? Luis, eh, la, la posibilidad de verlo a través de internet porque sí. por cable eh, seguramente que no va a llegar. Y vamos a estar dando el link donde podés ver la pelea de Noé Tulio González. Eh, la pelea de Sebastián Luján frente a Chino Miranda eh, la podés ver a través de DirecTV eh, en el canal 610 del de, bueno, circuito cerrado DirecTV. Esto va a ser el viernes 13 de mayo... Eh, ...justamente en la casa del cordobés Jorge El Chino Miranda... Uh -huh. ...en el Club Estudiantes de Río Cuarto. Muy bien, eh, quiero agradecer y mandarle un beso grande... ...porque eh, casi seguro que está del otro lado. Fernanda Forcaia es la hija de Juan Carlos Forcaia... ...un amigazo, un reportero gráfico profesional de, de primer nivel... ...él se dedica a los eventos eh, de toda índole... ...a los que tienen que ver con la parte social... ...a los que tienen que ver con la parte deportiva... Eh, tiene dos hijas maravillosas, tiene unas nietitas espectaculares que viven en España. Y bueno, y Fernanda me decía que El Hombre de los Guantes es un documental eh, que nos da la posibilidad de recorrer la vida de Amilcar Brusa, que en este momento en el blog está junto a Damián Casino en una foto donde dice grandes personalidades. Y que por supuesto vamos a comunicarnos con Patricio Agusti, que es el realizador, porque esto se hizo en Santa Fe. ...de este evento al que no podemos faltar... ...ni los periodistas, ni los boxeadores... ...porque se trata de una de las figuras cumbres... ...en la historia del boxeo nacional... Sí, seguramente, ...Fernanda, Luis. gracias por participarnos... ¿eh? Eh, ...y lo vamos a ubicar en el blog... Amilcar, sí, sí, don Amílcar Brusa... Eh, ...ya es una leyenda del boxeo viviente... ...por la edad que tiene... ...y está en el... ...bueno, está en Canastota... Ajá. ...el lugar donde van las, las figuras... ...más trascendentes de este deporte de los puños... Y justamente, bueno, Amílcar Brusa tiene su lugar ahí ya eh, galardonado en su momento como lo fuera. Y ya que hiciste referencia de esa foto que tengo Ajá. con Amílcar en el blog, eh, tuve la oportunidad de charlar con él eh, y también eh, muchas veces hemos conversado contigo, Luis, respecto de la posibilidad que nos dejó Mario Arano eh, trayendo a la ciudad. Eh, muy gratos espectáculos y esa posibilidad de poder intercambiar ideas, preguntas y respuestas que uno puede tener desde este lugar, eh, por las figuras que ha convocado justamente Sin duda eh, alguna. En, en diferentes festivales, que ha logrado traer bueno figuras eh, como Lucas Matiz, eh, Laiena Barrios, eh, Castro, con figuras de, de, del exterior. Es decir, que tuvimos posibilidad de, de, en diferentes conferencias de prensa de... ...hacer de interlocutor con los boxeadores... ...que son los protagonistas de esto... ...y en ese caso me tocó charlar un rato... ...con Amílcar Brusa... ...y rapidito te cuento que lo que le pregunté... ...fue una, una pregunta que uno siempre tiene... Eh, ...Monzón, ¿le hubiese ganado a Marvin Hagler? Y, uh -huh. y Brusa me miró... Es, ...es un poco fuerte, de carácter fuerte el hombre... Sí, sí. ...y bueno, me dijo ahí una palabrita... ...dice, vos sos... Bueno. ...y le digo, no, la verdad que yo tenía mi duda... ...no, Monzón le hubiese ganado a cualquiera... ...en cualquier tiempo... Eh, es lo que me, me dejó en ese momento él. Me dice, Monzón era, fue único. Eh, a, a Hagler lo hubiese ganado y hasta por no caos, me dijo. Ah, sí. Reflexión sí. contundente. Fue determinante, de lapidario. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, eh, son la, las posibilidades que hemos eh, tenido aquí en la ciudad, porque a Milcar Brusa esa foto fue en el club sí. atlético Unió del Solvoy, en el, el, el ah. estadio cubierto, en, en oportunidad de Carano, eh, organizar un lindo festival Y que, bueno, eh, hoy por hoy hace rato que no tenemos un festival de, de esa magnitud. Hoy ya va, le toca ya no a, a Sebastián Luján vale. ir a la casa del chino. chino Miranda en un festival seguramente organizado como, como organiza siempre Mario Arano y con Marcelo González en la parte de prensa. En la parte de prensa. Después nos vas a hablar porque por TIC va a venir la pelea Álvaro. Alba... Ábalo Godoy ¿eh? Sí, sí, una gran pelea también eh, Ahí va a ser cuestión de mediano Sí No, no Antes, Tenemos mucho material Mucho material Luis. Antes de ir a la primera pausa La consigna es la siguiente Mendocino Cordobés o Chaqueño. Mendocino Cordobés o chaqueño. Nombre y apellido Para mí Una de las esgrimas boxísticas Más importantes del boxeo nacional En los últimos 30, 40 años Sin duda alguna Es un deporte de apreciación el boxeo, por supuesto. Se llama Gustavo Vallas. Oh, qué vocilado cordobés o chaqueño, apodado Mandrake, Mandrake. Para llevarte la remera, gentileza de Olimpia Deportes o un busito de Thompson y Williams. Ah, pero qué bien, Aristides. De Thompson, eh, no, Aristides es un carro. Aristides, está viniendo fresquito, un poquito de humedad, Dice, tírate un busito. Bueno, bárbaro, Aristides. El saludo grande, Aristides. Eh. De Thompson y Williams, Peatonal Córdoba, 1060. Eh, bueno, vamos a seguir eh, con la información. Te podés comunicar... Al 424-2769 o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262. Con la consigna que te dejó eh, Luis Parpacelli. te podés comunicar a, a través del 424-2769 o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262. Déjame, Luis, que agradezca a Noé Tulio González. Eh, esperemos eh, poder... ¿Estás eh... con un café? No, no, no. Eh... Pero ¿Te invitó no, comer? No, no. Algo más ¿Te in... regaló unos guantes? Algo más importante. Ah, bueno. Eh, nos felicitó por el programa. Eh, tuvimos la oportunidad de estar en, en, bueno, en el título Rosarino Mosca que disputara Lemos y Jiménez. Y, Jiménez. y bueno, esto se volcó con fotos, con, con, bueno, con toda la información en el blog. Y Noé, eh, a través de, de Facebook y a través de entrando en www.boxeoplaneta.blogspot, tuvo la oportunidad bueno, de reencontrarse con algunos personajes conocidos de la ciudad. Eh, dejó bien. muchos saludos, eh, hizo trascender nuestra página con diferentes eh, links, mandando nuestros links eh, a todos los amigos que él tiene en el exterior. En el exterior. Y, y bueno, eh, el agradecimiento a Noé Tulio González que vamos a tratar de tener la posibilidad de sacarlo porque él está concentrado para su pelea del viernes en Montevideo. Vamos a estar llamando al exterior. Esta noche Hoy mismo, vamos a hablar sí, con Noé Tulio González. Vamos a tratar Muy de bueno. tener la comunicación bueno. si todo sale bien en este programa número... 35, eh, que junto a Luis Parpacelli, eh, un periodista que sabe mucho de esta actividad, hemos denominado Boxeo Planeta. Nos vamos a la primera pausa de este Boxeo Planeta de este día miércoles tanto musical como comercial de la mano de ese profesional que yo mencioné en un principio que es Aníbal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 zo los dit zo, zo, zo, zo, zo, Vamos zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo,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 Este me está matando de verdad. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará?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 Oh,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 Muy bien, seguimos en Boxeo Planeta eh, en este programa número 35 y vamos a, a, a terminar eh, de difundir sí. esta, este, esta gran sorpresa que me diste, Luis, que es eh, bueno, este, este corto o esta película que es van do, a hacer. Es un documental. Ah, un documental. Es un documental, creo que me gustó. Porque me, me dejó muy eh, interesado el tema, Luis. Fernanda, me, Fernanda Forcaia me uh -huh. manda eh, un mail. Previo llamado telefónico para ampliarme en detalle Y me dice que es un documental acerca de la vida de Amilcar Brusa Se llama El hombre de los guantes ah, eh, Reitero los guantes. que va a ser en el cine El Cairo El cine El Cairo es uno de los cines más tradicionales De la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina Para vos que vivís en otros lugares de nuestra patria Y en otros lugares de Latinoamérica Y queda en la calle Santa Fe entre Sarmiento y Mitre ah, eh, claro. Es un cine que ha sido recuperado Para, para todo lo que tiene que ver con la, con la cultura cinematográfica y la cultura en general, y por supuesto que el 26 de mayo, a partir de las 20.30, se va a tener la posibilidad de ver un trabajo excelente de Patricio Agusti, eh, me dejó la forma de comunicarme con, con él en Santa Fe, para que nos vaya adelantando, vamos a hacerlo el próximo miércoles. ¿Es una especie de homenaje ¿Eh? esto también, Luis? y Sí, yo, yo creo que un es un homenaje, una minister... es una pintura, es un cálido abrazo para quien... Eh, marcó con profesionalidad una de las actividades de alto riesgo más grandes que tiene el, que tiene el ser humano, como el corredor de autos este, y, y otras actividades que están fuera, lo que tiene que ver con la vida deportiva. Entonces Fernanda me decía con muy buen tino eh, que necesitaba que toda la gente del boxeo concurra, me pedía por supuesto los, eh, las distintas direcciones, de los, de los gimnasios, gimnasios, del Niaró, bueno, del, bueno. del, del Luján, del Luciano Ploner... Para ir a colocar el afiche, para contactarse, inclusive con los colegas. Yo tengo que ver si el teléfono está vigente de Héctor Vidaña. Y qué lindo eh, que, es con, que confíen en Boxeo Planeta, Luis. Así eh, es, ¿eh? así Esto es. Sí. Justamente eh. el programa tiene esta vocación, que es servir a este deporte. Y es en cierto. este caso, bueno, un merecido eh, film a quien fuera un grande eh, de es, la parte sí, técnica sí, en el boxeo, que es a mí, Y en todos los órdenes de la vida, el reconocimiento al maestro, aquel que en cualquier orden de la vida eh, pone todo su conocimiento, todo su bagaje de, de, de, de, de sabiduría a disposición de todos quienes quieran aprender, ¿no es cierto? Así que me parece bárbaro, bueno. eh, vamos a seguir adelante con ello. Déjame que le mande un saludo grande a muchos que son escuchas del 88.9 y Boxeo Planeta. Y como, se siguen sumando. Así es, como Daniel Molero, como Enrique Sánchez, como el Enrique. amigo Narváez, el amigo Narváez, que recién nos llama por teléfono, pero así estoy del otro lado firme. Para ah, qué bueno, saludos. Para, eso, Ariel de Zona Sur, Víctor de Zona Norte, José María del gimnasio Luciano sí, Ploner, María, Paulito, a Pablo. Pablo, Pablo. Eh? Y por supuesto que a todos los muchachos que tienen que ver con, con la actividad boxística. La felicitación enorme de parte de los dos, porque uno no puede menos que congraciarse, más allá de que no haya tenido una excelente presentación como en otros momentos, pero Rosario tiene un campeón nuevo en la categoría Mosca, se llama Ángel Jiménez, y el abrazo, el reconocimiento para él. También te vamos a hacer una notita, vamos a charlar como, como si fuera un café de por medio, contigo para que nos cuentes ¿Qué significa este título? Y bueno, y todas aquellas cosas que siempre preguntamos, ¿no? Que tienen que ver con su vida eh, no solamente boxística, sino también con su vida de, de, de cotidiana, ¿eh? con su familia, con los amigos, el porqué del boxeo y tantas otras cosas más. ¿Qué te pareció lo, el espectáculo en sí en, en Sportivo América, Luis? Mira, el espectáculo de Sportivo América, yo lo dije en la apertura como titular. Este. Va peldaño a peldaño. Cuando uno va bien a un bien, espectáculo. Bien, bien. a ver. Eh, charlábamos con, con algunos de los muchachos de la realización apenas llegué la disposición para recibirme porque vos fuiste un poquito más tarde tenías un compromiso con tus hijos habrás llegado 20 minutos después fue excelente lo primero que me dijeron mira, hay un pupitre para prensa pasa nomás ¿dónde está Damián? les dije, Damián viene enseguida Pudimos eh, trabajar muy cómodos. Exacto. Junto a Aníbal Bosque, un saludo eh, grande también a Aníbal. Aníbal, escucha, mi querido y nunca bien ponderado Aníbal, que también vamos a tener sí, la posibilidad de charlar con él. Charlamos con Roberto Nicolás eh, Benítez, eh, que tiene que ver también con la organización del espectáculo, con Enrique Sánchez, con esas credenciales que identifican a qué se dedica cada uno en una organización. Eh, refrendada por la presencia del intendente de la ciudad, Miguel que estuvo presente también eh, una candidata, Mónica Fein, entregando el cinturón a Jiménez. Y además, la gran noticia, la buena noticia, en voz del anunciador, el anunciador sobre el cuadrilátero le puso también la frutilla al postre, como también la chica que anuncia las vueltas, la prolijidad con que estuvo presentado el RinSide. La gran noticia fue que la revisación, el examen médico de todos los pugilistas va a ser completa y sin cargo. Ah, qué bueno. Usted escuchó bien, en la ciudad de Rosario se desayunaron que hay boxeadores, que el boxeo está vivo, pero que el boxeo necesita el respaldo de la seriedad, la responsabilidad de las autoridades y los muchachos van a tener la revisación médica o la revisión médica, que es más correcto decirlo, los exámenes, sin cargo. Qué bueno, eso, ¿Eh? qué buena eso es noticia. una noticia, tanto los chicos amateur como profesionales. Como profesionales, ¿Eh? y... es muy, muy, bueno, muy grato y... escucharlo. Luis. Y noto que hay muchos que están haciendo todo lo posible para que esto sea cada vez más profesional y más serio. A veces se presentan algunas incidencias con el me pongo estos guantes, me saco los otros guantes, pero bueno, eh, bueno está bien. Luis, eh, Respecto de la pelea de Jiménez y, y Lemos, eh, vamos a hacer un análisis breve porque vamos a tener la posibilidad de estar. Eh, ...charlando con Noé Tulio González... ...y ah, sí. fue una gran pelea... Eh, ...Ángel Jiménez no tuvo la noche que había tenido... Eh, ...en la última pelea que había disputado a Lemos, eh, ...justamente en el Club Ciclón... ...pero hizo lo necesario para llevarse el combate... Eh, ...para Boxeo Planeta... Tenía dos puntos y medio a favor de Ángel Jiménez. ¿Para sí, okay, Luis. Para mí eran tres y medio. Tres y medio para el compañero Luis Parpacelli. Eh, es decir que los dos vimos eh, ganar por un margen eh, relativamente claro. positivo para claro. Jiménez. Eh, Lemos eh, dio todo. Eh, si bien eh, no tuvo una, una gran técnica, no supo cómo eh, entrarle eh, con, con movimientos de piernas... Eh, él trabaja bien en la corta, Lemos, eh, en algún momento logró llevar a su terreno a Ángel Jiménez, que se prendió en ese intercambio de golpes, pero que no supo aprovechar Lemos, no, no, no trabajó con golpes al cuerpo, si bien eh, quiso lanzar algunos golpes a la zona blanda, pero Ángel Jiménez eh, trabajó bien con la guardia baja, cubriendo los flancos, eh, trabajando por momentos a contragolpes, eh, desobedeciendo a Rubén Riani que gritaba y mucho desde su rincón sí. que trabajara en su distancia que trabajara con esa izquierda potente que no la lanzara eh, como se dice a en la el bar... ambiente claro sí. jugueteando no, no trabajar en potencia claro. trabajarla, la extender bien la izquierda sí. ese es el boxeo de Ángel Jiménez trabajar y moverse por fuera eh, en velocidad eh, me llamó la atención sí. y junto a, a Parpaceli y Aníbal Bosque, que tuvimos la, la posibilidad de compartir la mesa de trabajo eh, en el club esportivo, decíamos, eh, poca velocidad para la categoría mosca, Luis. Totalmente de acuerdo. Eh... Totalmente de acuerdo. En la jerga también se dice que tiraron poco, de acuerdo a lo que es claro. la categoría mosca. Tiraron muy poco. Pero también quiero decir que, bueno, eh, le faltan a los dos... Muchos combates con figuras realmente importantes, con buen palmarés, con mucho oficio. Por lo tanto, no les permite eh, crecer de manera este, clara en función de que no han enfrentado a pugilistas de mucho oficio, de mucha trayectoria, ¿eh? con, con muchas manias. Yo quiero ponderar y mucho el hecho de lo bien que sale a los laterales Ángel Jiménez, lo bien que recorre el cuadrilátero con sus piernas. Y a medida que iban transcurriendo las vueltas, esto no mermó en absoluto. Eh, sí, yo digo que tuvo un saldo positivo Ángel Jiménez, se hizo acreedor del título Rosarino Mosca, eh, con un cinturón muy bien logrado. Uh -huh. eh, me decía Enrique Sánchez que bueno, van a tratar eh, junto a Freddy Rivero y a toda la organización... Eh, van a, a tratar de lograr que, que haya un cinturón para cada categoría, es decir, un campeón rosarino para cada categoría. Eso es muy bueno. Muy bueno. Eh, es decir que, bueno, estamos contentos porque se ve que se está queriendo trabajar y bien. Y Sin eso duda. es lo bueno. Hubo sí, algún, sí. algún problemita entre Freddy Rivero y el presidente Héctor Vergara, eh, que fue solucionado enseguida, alguna, sí. alguna discusión ah, sí. por algún desentendido sí, sí. Eh, con, con, bueno, con alguna equivalencia en la pelea, en, en problemas de sí. peso. Un... Y, y bueno, eh, lo decimos porque también como junto a Luis y decimos las cosas positivas, también tenemos que volcar ah, él, en él. este programa eh, lo que vimos eh, negativo del espectáculo. Eh, Freddy eh. Rivero no tiene que prestarse eh, a ese tipo de discusiones eh, en, en, en el momento justamente del espectáculo, Exacto. porque le quitan sí. brillo, le quitan eh, la gente sí. se desorienta, no además, sabe qué pasa claro, además Entonces, él son, no... son cosas que se tienen que tratar justamente en las reuniones que creo que que hacen los miércoles que nosotros Seguro. nunca hemos podido concurrir porque tenemos el programa en vivo, pero que quizás alguna vez podamos Seguro. hacer algo eh, por teléfono, alguno de nosotros dos vamos a estar en alguna reunión. Sí. Yo creo para que sí. Además no debe tirar Rivero todo el esfuerzo que hace durante Semanas enteras para realizar un, un evento, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué dejó la noche? La noche dejó además. Eh, qué lástima que no creció Leandro el Trini Albornoz. ¿Cómo se quedó Trini? Trini era un proyecto realmente eh, cierto para el boxeo local. Eh, Trini tuvo enfrente a Diego Posdeley... La, la topadora Posdeley... Que, que no de lo obligó. Que no tenía nada. Que no tenía nada, no tenía nada. Que no se presentó atléticamente en condiciones. No que no tenía esgrima boxística, no sabemos si era técnico, si era pegador. No, no, fue un muchacho que fue a tirar bollos, como se dice en la jerga. Pero bueno, no es que Trini no ganó. Yo lo que creo que algún día tendríamos que charlar con Trini para le, ver le qué faltó, es lo que espera de su futuro. Eh, le faltó actitud técnica Así es. a Leandro Trini y Albornoz. Sí, sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Albornoz eh, está muy bien preparado, eh, no está falto de aire, tiene buena distancia, buen recorrido de golpes. Pero lo vimos eh, tirar un par de golpes y se frenaba, como que sí, sí. dejaba ser a un post de ley que eh, no estaba a la altura de las circunstancias, no estaba ni a la altura técnica ni física de Leandro Tini y Albornoz. Sí, lo... Con solo Albornoz eh, tirar en cantidad eh, hubiese terminado la pelea antes. Tuvo la oportunidad, cayó uh -huh. eh, post de ley, pero lamentablemente lo dejó recuperar. Y si Albornoz se quiere prender, como se dice en la jerga, uh -huh. en esta categoría tan competitiva como la es eh, la categoría Welter, eh, debe hacer más. Debe eh, poner un poquito más de pimienta para que los organizadores se eh, fijen más en él. Claro, y lo quieran supuesto. llevar para tener eh. un, un, bueno, un boxeador de primera línea. Ponemos una, hablando de línea, te voy a tomar el término. Brian la cobra zarza totalmente deslucido. Ante un adversario que no le propuso absolutamente nada, Se le embarañó la pelea. Un chico que está a punto sí, de hacerse eh, profesional. Es una, una Él lástima. Tendría que cerrar bien su carrera Mateo. Sí. Pero está un poquito. Porque condiciones tiene. No, sí, condiciones Pero no estuvo le en, hemos en, visto en una buena no noche. Muchas. Eliana Cuello, una rubiecita de arroyo seco. Ah, me resultó muy interesante qué, en el combate que hizo que con Elizabeth Abbott. Sí. Qué bien que peleaban la corte. Los golpes ascendentes de esa muchacha, ojalá más de uno supiera. Hicieron una, una linda sí, pelea, sí, una linda pelea. Así que lo mejor para, para ella que siga trabajando. ¿Qué te dejó la pelea de Alejandro Cejas y el chino Barrios? Que Alejandro Cejas eh, está en pleno cambio, eh, hizo la segunda y la tercera vuelta que para mí le alcanzaron por poquito para ganar, pero eh, venían las últimas en los últimos combates este, un poquito deslucido. Eh, no sabemos por qué, hay que hablar un poquitito en profundidad con Alejandro, que sigue siendo un buen proyecto pugilístico, pero claro, tiene apenas 14 años. Eh, segunda y tercera vuelta me parece que hizo lo suficiente como para ganar, pero bueno, es nuestra apreciación. El y por público supuesto... desaprobó el resultado final que dieron ganador al Chino Barrios, eh, con un poquito... Eh, más hubiese llevado claramente la, sí, la, la, sí, sí. la pelea, pero eh, se la dieron a, al Chino Barrios. El Chino Barrios es, indudablemente, también un buen aporte para el boxeo de la ciudad. ¿eh? Bueno, Cada Luis, vez que se lo programa en, es interesante. Entrando en lo que va a ser el combate de Noé Tulio González, este viernes 13. Eh, esto va a ser por el título mundial de plata del Consejo Mundial de Boxeo, a 12 rounds en categoría supermediano. Eh, Noé Tulio González, de Uruguay, eh, residente aquí en la ciudad de Rosario, enfrentará a Rubén Padilla de México, que uh -huh. tiene unos palmares de 18-2-1, eh, en una pelea en la que, bueno, el carbonero intentará dejar todo. Eh, yo vi alguna, tuve la oportunidad de ver algunas imágenes que eh, está en la parte técnica Pablo Sarmiento, del equipo sí. de Sergio Maravilla Martínez, y, y lo vi en algunas fotos a, a Noé Tulio González, está tallado, está... está impecable. Se nota que está preparado sí, sí, sí. y muy bien, estuvo tres meses lejos de su familia, en Oxnard, Estados Unidos, eh, haciendo la preparación sí. para esta pelea. Perdón, ¿tenemos un oyente ahí en Oxnard, Estados Unidos? Eh, tenemos un oyente que nos está escuchando a través de www.radiogranrosario.com Y, es nada y bueno, más y nada menos que eh, Víctor cayó el abrazo grande Víctor eh, te agradecemos y mucho el hecho de que nos estés escuchando y, y por supuesto el respeto enorme para quien es indudablemente un profesional de primera línea ¿eh? bueno, el abrazo para tu gente también eh, ¿Crees que entremos en ah, te, vos hiciste eh, referencia al comienzo del programa del sí. accidente del chino Maidana eh, dejamos eh, en claro que salió ileso eh, ah, bueno, bueno tuvo, en, en, las, en la intersección de la ruta 11 y 13 eh, eh, Tumbó el chino Maidana con sí. su auto Pero eh, iba con el cinturón de seguridad Gracias a Dios eh, salió bien Y, y leso y, y hoy la puede contar Pero Chinito, a cuidarse Que ah, te sí. queda mucha carrera sí. por delante eh, Obviamente después vamos a hacer una referencia Sobre el triunfo Bastante deslucido de Manny Pacquiao Sobre Jace Mosley Que indudablemente a mucha gente Le... Le dejó ese sabor de que quiero más, me pareció que, eh, que muchos vieron lo que todos vimos, ¿no? que esa pelea no tuvo el nivel, la jerarquía eh, que es capaz de exponer Manny Pacquiao. Pero de cualquier manera ganó de manera incuestionable, ¿es así o no? Sí, yo pienso que fue cuestionado Manny Pacquiao porque dicen que lo dejó sobrevivir a Jean Mosley, eh, uh -huh. Jean Mosley dijo que no, que Manny Pacquiao tiró todo lo que tenía, toda la artillería, eh, bueno, ahí está la disputa y yo digo que lo dejó sobrevivir. No lo dejó sobrevivir. Eh, Tuve oportunidad de ver algunos pasajes eh, a través de internet y me pareció de que Pacquiao no quería arriesgar más de la cuenta. Eh, trabajaba, no tuvo la gran velocidad que tuvo en la pelea con Antonio Toni Margarito, que también dejó sobrevivir y llegar a, a, la, a, la, a los 12 rounds pero esta vez no tuvo una gran performance, pero ganó bien y ampliamente. Y ampliamente. Es que hay mucha diferencia, sí. Luis, eh, hay diferencia de edad, de velocidad, eh, de carrera, eh, Jan Mosley está en el, en el declive de su carrera, eh, quizás no tendría que haberse aventurado eh, a un combate de esta magnitud, eh, cerrar bien su carrera porque ya Mosley fue un grande como se dice y, vulgarmente fue por un puñado de dólares y yo pienso que sí. hoy Manny Pacquiao es eh, sim, símbolo de dinero todos sí, quieren sí. pelearlo a él se, se hablaba de que Maravilla Martínez también eh, podía llegar a combatir estamos hablando de un boxeador que fue campeón Mosca, eh, Super Mosca bueno, siete categorías no siete la voy a a todas porque no nos da el tiempo seguro. Eh, viene de la categoría Mini Mosca Y lo vamos a querer hacer pelear en mediano, ¿no, no muchachos? Seguro. Eh, tengamos un límite. Sí, ¿eh? sí. ¿Querés que vayamos a una nueva pausa comercial? Sí. ¿Eh? ¿Querés eh, algo más, Luis? No, a sugerirle a James Mosley que se hizo un buen puñado de dólares. Y quiere comprarse algún abrigo, alguna camperita, ah, algún saco. Un saquito de lejos, que, me parece. Que venga Thompson y Williams allí ah. en Córdoba a 1060 que le vamos a hacer ¿Y y preso. Aristide, Aristide maneja el idioma, el... ¿no? Y Aristides bueno. maneja el idioma. Aristide es un capo. ¿Eh? Se vaya a Thompson y William y se compra algo. Y si necesita algún implemento de boxeo, o a limpio deporte, está completito el hombre. Vamos a la pausa. ¿Cuándo venimos? Ya tenemos 15 llamados, más que nada mensajitos. Gustavo Vallas era mendocino, chaqueño o cordobés. Esa esgrima boxística exquisita que tenía Gustavo Vallas, no la olvidamos nunca. Eh, ¿El número de comunicación, Damián? El 424. 2769 o nos envías un mensaje de texto al 156 418 262. Esto es Boxeo Planeta aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina que continúa de esta manera. Perú y muchas otras cosas más Larker. Chocolacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedir francés. No somos de un lugar santo y profano la Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta.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 Muy bien, faltan tan solo 12 minutos para el final de Boxeo Planeta. Transcurren las últimas vueltas. Eh, ¿Tiene quiero sí, sí. ¿Tiene aire? Sí, no, sí, tengo. No, no, resfriado, estoy un poco está resfriado. Está perdonado, está perdonado. Pero nah. me alcanza para mandarle un abrazo grande a Aristides Bruno. Ah, Una persona excelente, Aristides Bruno. Eh, yo lo, tenía, lo, lo conocí hace tres meses atrás por referencia como buen tipo. Pero tengo la posibilidad de trabajar con él y he comprendido que. Eh, hay en él un gran ser humano y, por supuesto, toda la gente que lo rodea este, es indudablemente eh, buena gente, lo que se dice buena gente. En estos momentos está acompañado de quien fuera figura del fútbol argentino y a nivel internacional. Se trata del Indio Fagiani, un lateral ah, el Fajiani. Eh, del club atlético Newell's Old Boys, que es una gran trayectoria en Argentina, en Newell en Boca, en el extranjero. Y, y por supuesto hoy le mando un abrazo al Indio porque me enteré que en los últimos partidos la cuarta de AFA que dirige él, desde que llegó, no para de ganar. Así que el abrazo grande para él, para la familia y por supuesto para Aristides. Estamos cerrando la consigna. Gustavo Vallas es cordobés. Todos los que acertaron, lamento decirle que no tengo remeras ni buzos para todo el mundo. Pero es cierto, Gustavo Vallas es cordobés, no era ni chaqueño ni mendocino. Y lo ganó alguien que sabe mucho de ese Dice, no, a mí nunca me si da no nada yo siempre es cierto. Luciano Ploner, te ganaste el buzo que obsequia ah, bueno. Thompson y Williams. tenía que ser a Luciano y a Pablo en el gimnasio. En ¿eh? el gimnasio, Ahí a toda a, la muchachas ¿Qué están haciendo ahora? Sombra, sí, están tirando. guanteo, foco, ¿Qué hacen ahora? Y un poco ¿Eh? de todo. Un poquito Trabajan de todo. Trabajan ahí, se siente desde. Cuando uno camina por la vereda y va entrando al gimnasio, ya se sienten los golpes Está bien, eh, del puchín. Bueno. Eh. Y por supuesto vale. que la remera se la vamos a entregar a uno de los aportes eh, más valiosos que tiene bueno. el, el boxeo de la ciudad en estos últimos tiempos. Nos atendió muy bien, con una diferencia enorme. Se llama Roberto Nicolás Ramírez, es comisario principal jefe de tropas de operaciones especiales. Y por supuesto, para, para vos, Roberto. Eh, permitime que te tutee como hombre grande que soy Es la remera que te vamos a entregar En el próximo festival que va a ser por allá Por el 10 de junio En Sportivo América Reiteramos, Roberto Nicolás Benítez Se hace acreedor de la remera Gentileza de Olimpia Deportes Y el busito Gentileza de Thompson y William Peatonal Córdoba 1060 Para Luciano Ploner eh, El abrazo bueno. para ellos Bueno Luis, eh, te cuento que Este viernes... Eh... Va a estar combatiendo a Sebastián Ayron Luján Frente a Jorge El Chino Miranda en Pelea televisada en directo por DirecTV Sport Con organización de Mario Arano Esto va a ser en el Club Estudiantes de Río Cuarto eh, Canal 610 Tenés la posibilidad de ver a través de DirecTV sí. esta gran pelea eh, También va a estar bueno, eh, combatiendo... Eh, ...en categoría super gallo ...Sergio Rocky Medina... Eh, ...peleará también el crucero Rogelio Pequeño Rossi... Eh, ...y este, este espectáculo... En, en, ...en lo que es Córdoba... ...le viene muy bien a la Ajá. zona... ...porque Río Cuarto se merece tener... ...esta, esta característica sí, de sí. festivales... Eh, ...de la manera que está acostumbrado a dar... ...Mario Arano... Eh, ...Sebastián Luján... Eh, en, ...en una dura batalla nuevamente... Eh, disputando su cetro Consejo Mundial de Boxeo eh, Latino eh, eh, en Welter. Esperemos que el hombre de la ciudad de Rosario se, se venga con el cinturón nuevamente a la ciudad y que tenga la posibilidad eh, de disputar un título del mundo nada más y nada menos que aquí, en Rosario, sí. provincia de Santa Fe, República Argentina. Y en el gimnasio del club donde él es hincha, el club atlético New Soul Boys, en ese gimnasio, eh, lo hemos charlado con Sebastián, Bueno, eh, por supuesto eh, que... Seguimos con más información, eh, como siempre junto a Luis Parpacelli, tratamos de decirte eh, dónde tenés la posibilidad de ver boxeo, tu deporte favorito es... eh, en, en televisión. Y eh, tenés la posibilidad este sábado 14 en vivo desde los, desde los Estados Unidos, perdón eh, llega la primera semifinal del emocionante torneo eh, que congrega a los principales boxeadores de las 168 libras. Europa versus América, episodio 1, es así como se ha, eh, se ha dado se el ha dado nombre dado de este espectáculo, claro. claro. Eh, esto es por el título mundial supermediano, Asociación Mundial de Boxeo, y estará combatiendo Arthur Abraham eh, versus André Ward. André esto War, así va a ser a partir de las 22, a través de Combate Space, ¿eh? bien. de la mano del amigo y Marcelo... periodista... Marcelo González. González. Así es. Eh, me dice Aníbal que tenemos a, a Patricio eh, en línea. Eh, Patricio, muy buenas noches. De este lado, Luis Parpaceli te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Acá dando, Patricio. ¿Todo bien? Bueno, mira, Patricio. Eh, nosotros realizamos hace... Esta es la edición número 36 la 36 a edición de Boxeo Planeta, acompañada por el blog boxeoplaneta.blogspot.com con Damián Casino, y Fernanda Forcaia me enteró en el día de hoy que hay un documental que es una realización tuya que se hizo en Santa Fe y que tiene que ver con uno de los próceres del deporte nacional que es nada más y nada menos que Don Amilcar brusa y que aquí se va a dar la posibilidad de que se vea tu documental el 26 de mayo en el cine El Cairo a la hora 20.30. Eh, enriqueceme la información, Patricio. Bueno, el documental es, como, como vos decís, es un retrato de la vida de Amilcar Brusa, es, eh, es el presente de Amilcar Brusa que a los 87 años sigue, sigue entrenando... Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Habla tranquilo, Patricio. Bueno, que a los 87 años, como te decía, sigue entrenando a las nuevas generaciones de pupilos acá en Santa Fe... ...en un gimnasio que tiene, eh, y que luego de 25 años que estuvo en el exterior, volvió acá a Santa Fe... ...hace como más o menos cuatro años, y, y nada, mostramos mucho el presente, lo seguimos a él a, a su, en sus peleas... ...siguiendo, entrenando a sus pupilos, pero también nos reforzamos mucho en su pasado... Eh, de cómo él vivió su relación con el que fue su pupilo predilecto, que fue Carlos Monzón. Hay unas secuencias así que retratan la relación personal que tuvo con él. También los conflictos que tuvo él dentro de, que tuvo y que tiene dentro del, del mundo del boxeo, eh, lo que lo alejó un poco de su, de, del país, que él se tuvo que ir a, a vivir a Estados Unidos y al exterior durante más, más de 25 años por conflictos que tenía acá en el boxeo que le habían cerrado las puertas, y, y después hoy en día los conflictos que tiene él para lo que es el armado de sus peleas, por todo lo que es cuestiones de manejo que tienen que ver con, con, con el mercado del boxeo, ¿no? Eh, entonces tenemos, eh, lo hemos seguido a él, a una, a una charla que tuvo con el presidente de la FAB eh, tiene charlas con otros boxeadores. Tiene una, bueno. una charla también con Latido Koshi. Ah, qué bueno. Es decir, es un recorrido y como el clímax más alto de su carrera también lo pudimos seguir, que es cuando él fue eh, el año anterior a Los Ángeles y le dieron el premio del Salón de la Fama. Y nosotros fuimos los que lo acompañamos. Qué bueno. Y pudimos registrar eh, desde adentro cómo él vivió, como el sumum de. de ...de su gloria a nivel de carrera. Y no solamente eso, sino como también para... ...como completar un poco el perfil del personaje... Eh, ...también nos, nos dedicamos un tiempo al documental... ...para mostrar un poco de lo que él vive... Eh, ...un poco su vida para, como él, por el deporte... ...por ser uno de los entrenadores más importantes de la historia... ...tuvo que sacrificar ese costado íntimo y familiar... ...para dar todo el tiempo para hacer los deportes, perdón entonces, él luego, de, como te decía de muchos años volvió a la Argentina para poder estar con su familia a una edad ya mayor y, y, y, y sufrió como los embates de, de, de, de que tener una mujer que estaba internada ah. internada en un psiquiátrico por, por, por problemas de, de, sí, de sí. una mujer mayor entonces todo es todo esa disyuntiva está entre todo reflejado en el film familiar y la cuestión deportiva. Así que abarcamos todo, todo un perfil de, de Amílcar en los 70 minutos que dura la película. Ah, qué bueno. Patricio, buenas noches. También Casino te saluda. Estamos, eh, le contamos a la audiencia eh, en vivo a través de Radio Gran Rosario 88.9 y bueno, me da la impresión, eh, Patricio, de que esto... Es un mimo a don Almil Brusa cerrando este broche de oro para su carrera. Es como un homenaje que, que se le hace. Este film se puede tomar también eh, como un homenaje, Patricio. Sí, mirá, sinceramente el homenaje, no, eh, yo no lo tomo como un homenaje. Yo sinceramente lo tomo realmente como, lo, lo, lo tomé con la seriedad de ser, eh, no es la palabra objetivo, pero sí, eh, ah. no solamente mostrar, lo lindo y tirarle flores todo el tiempo. Trato de hacer claro. un documental serio y el homenaje es como un género diferente al documental. Uh -huh, uh -huh. Trato de ser claro. un documentalista como bastante observador de la realidad y estudiar un poco la realidad del boxeo, lo que a él lo, circun lo circunda. Y yo encima no vengo del palo del boxeo. Uh -huh, Soy uh -huh. un realista de documentales que encontré una historia muy potente y y me pareció interesante reflejarla y después lo conocí a, muy, a Milker y tengo una muy buena relación con él y obviamente que admiro mucho su trabajo pero no intento hacer un, hacer un homenaje Ajá. de su carrera creo que se lo tiene que hacer el box y ya se lo ha hecho y se lo debería seguir haciendo obviamente Seguro que porque sí. es un grande y, y porque marcó historia a nivel de boxeo y eso se nota en el documental también pero no es la idea de, de hacer un documental que, que cuente mediante entrevistas todos los logros que él, que él tuvo... Eh, a lo largo de su claro. vida no no no es ese el formato es objetivo es, directo, es un es un film es objetivo de, de un... Es. ¿Cómo? es un film objetivo y, y va a tener la posibilidad de de toda la gente eh, observar esto y cada uno desde su lado y quizás como Ahí decís va. vos que no venís del palo del box eh, entonces la, la gente que no conoce este deporte también bueno se puede acercar para ver claro, este, este, este, este este gran eh, trato film. de que sea un un documental tanto para la gente del box se va a encontrar muy interesada porque va a haber muchas figuras mundiales. Es un film bastante rico en personajes. Eh, ya te digo, estuvimos en el Salón de la Fama rodeado de, de otros campeones del mundo y viajamos también con él a varias peleas. ¡Qué y bueno! Y en ese sentido es rico, pero también es interesante para que lo vea el espectador, <coughs> el espectador común, el que por ahí no sabe tanto de box pero quiere saber de qué trata el mundo del claro. box, ¡Claro! ¿Cómo es la formación de las Seguro. peleas? ¿Cómo es esto que él dice...? Eh, eh, los, las, las palomas contra los gavilanes, que él siempre tira esa frase, cómo, se, cómo es esta cuestión de, del negocio, del boxeo también, y cómo, y cómo esto te consume también, cómo a, a Brusa le, le ocupó gran parte de su vida para ser, realmente hacer lo que es una leyenda dentro del boxeo Entonces, Patricio, es, es eso, eh, en primer sí. lugar creo, primero te quiero agradecer la disposición para comunicarte con Boxeo Planeta aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario provincia de Santa Fe en segundo Por lugar favor. como hombre de boxeo todos los que te están escuchando, en gran parte del mundo, porque tenemos escuchas de España, de México, de Uruguay, de Chile, a partir de, de esta cibernética tan rica, claro. tan abundante. Te quiero agradecer también porque es un aporte enorme el tuyo, que viene desde la seriedad y la profesionalidad. Y también quiero felicitarte porque siempre mencionaste en plural lo que hicimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Patricio? Que el próximo miércoles nos vamos a volver a comunicar un poquito contigo, para darle, como se dice en la jerga, toda la manija posible para que la gente del boxeo y los que quieran venir para ver lo que es un buen tipo, un profesional, como fue don Amilcar Brusa, está llevado a un documental por gente profesional como vos. Así que te agradecemos, Patricio, y te invitamos a visitar la página de boxeoplaneta.blogspot.com y te vamos a volver a molestar. Bueno, eh, terminó la comunicación entonces Bien. con... Con Patricio, eh, vamos cerrando este programa número 35, eh, Boxeo Planeta. Creo aquí que de... con una buena noticia. Sí. No tuvimos la posibilidad, Luis, eh, no pudimos eh, sacar a, a Noé González. Probablemente lo saquemos en el próximo pro programa, eh, ya con el resultado en la mano. Eh, ah, sí. Aníbal estuvo tratando de comunicarse al Uruguay, no, no pudimos eh, entablar la comunicación, pero prometemos... A veces los muchachos eh, no, salen pero, de eh, Quedate tranquilo que esto es de amor propio, vamos a seguir intentando. Eh, el miércoles que viene probablemente estemos eh, charlando ya con el resultado. Esperemos que tenga la posibilidad de ganar eh, Noé. Y desde aquí, desde Rosario, todo el apoyo. Eh, bueno, Luis, cerramos y... Cerramos no sin antes agradecerles a Aníbal la disposición, el trabajo profesional para comunicarnos. En este caso, intentó con Uruguay, ahora lo hizo con Santa Fe. Y a vos que estás del otro lado, te decimos que... Y una hora es poco, hermano. Una hora es muy poco. Eh, pero intentaremos en alguna oportunidad extendernos un poquitito más. Boxeo Planeta retorna el próximo miércoles en la 88.9... De la mano de quien te habla, Luis Parpacelli Y quien ya se despide de todos ustedes Bueno, muy buenas noches eh, Damián Casino eh, Te deja la posibilidad de que Vuelvas a estar en nuestro próximo programa Aquí en Boxeo Planeta En la 88, 9 Radio Gran Rosario Buenas noches